Comunicación telefónica ahora con Antonio Tony Manera, jugador eh, de básquet del de Club Old Boys y también integrante de la selección de La Pampa, que la semana pasada participó del argentino de mayores, que se jugó en la provincia de Misiones. Tony, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan en Radio Kermés. ¿Qué tal? Buen día para ustedes también. Eh, Tony. Eh, que, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo viste el campeonato de mayores? Eh, donde por ahí los resultados no fueron los mejores, pero hubo buenos pasajes de, de la selección de La Pampa. Eh, Mira, eh, más allá del, del resultado deportivo en sí, el resultado final uh -huh. Creo que, que tuvimos un buen campeonato Creo que fuimos un rival duro para, para los rivales grandes Que serían Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y el local Misiones Entonces uh -huh. creo que, que estuvimos a la altura de las circunstancias Más allá de, del resultado final que no que no fue bueno eh, Incluso por momentos, eh, estando arriba, me acuerdo el partido con Santa Fe Por ejemplo, no terminaron la primera mitad eh, ganando esos, esos dos primeros cuartos Sí, sí, sí, hicimos un gran partido contra Santa Fe, bueno, contra la Provincia tuvimos una primera, una primera mitad bastante mala, 20 puntos abajo, pero supimos estar ahí a 3, 4 puntos en el segundo tiempo, cambiamos la cara, entonces creo que, que más allá de las bajas importantes que tuvimos después del regional, que se nos bajaron 4, 5 jugadores que eran clave en nuestro equipo, eh, creo que fuimos a dar la cara y y más allá de, como te decía, del resultado final, hicimos un buen campeonato. Uh -huh. Bueno, eso es cierto, ¿no? También viajaron con, con varias complicaciones en el armado del equipo, en la preparación y, y demás. No, no, no, no llegaron, digamos, eh, con, con, con, con una preparación adecuada como para intentar eh, pelear más arriba. Tal cual, tal cual. Como, como vos decís, el, para el regional que se jugó unas semanas antes, eh, entrenamos tres veces, y para, para este torneo argentino entrenamos dos veces todos juntos, entonces creo que sumado a las bajas, sumado al, al poco entrenamiento, a la mala organización creo que, que el equipo dio la cara, sacó la cara por, por, por la provincia, creo que dejamos todo lo, lo que pudimos, nos vinimos vacíos así que creo que, que eso era lo importante y también que se armó un gran grupo que más allá de los resultados, que siempre estaba con, con alegría, con buena onda y eso también es importante cuando las cosas no van bien en los deportivos. Seguro. Bueno, yo de, de destacaba no eh, algo similar a lo que vos decías, Tony. Eh, más allá de los resultados, creo que el argentino siempre es un torneo que suma mucho en esto de mantener el roce a nivel nacional con jugadores muy importantes que participaron de este torneo. Sí, sí, tal cual. Hay jugadores de, de Liga Nacional, uh -huh. de, de Liga Argentina, que era el no llamado tenía, y jugadores de torneo federal. Entonces creo que que también está bueno esta clase de torneo, por lo menos a mí me encanta jugarlos por, por una cuestión de, de nivel, de que te volvés a cruzar con, con, con tipo de, de nivel profesional, entonces creo que, que suma mucho para Para lo personal y para bueno para el, todo el básquet de la provincia también. ¿Cuál fue el mejor equipo que viste? Porque Misiones hizo un torneo impresionante, con, con mucha fuerza, no seguramente sorprendiendo. Eh, esto de ser local le, le tiene que haber jugado a, a favor, eh, pero había otros equipos realmente muy importantes, ¿no? como Buenos Aires o Santa Fe, que compartían grupo con La Pampa. Sí, tal cual. La, la otra zona no tuve la, la posibilidad de verla. Bueno, salió campeón Córdoba, estaba en otra uh -huh. zona. Pero nosotros tuvimos rivales muy duros, como te decía, que fueron Santa Fe provincia y Misiones, pero tuvimos un rival al que no le pudimos hacer fuerza de, de ninguna manera que jugaba muy buen básquet quizás le faltaba algún que otro jugador pero que era corriente Entonces, la verdad que jugaba a un nivel muy alto eh, lamentablemente para ellos le tocó una zona bastante difícil donde, donde Misiones y, y provincia lo hicieron muy bien, pero creo que Santa Fe, en nuestra, eh, corriente como te decía, en nuestras zonas, era uno de los equipos que, que mejor jugaba. Mm. Bueno, volvieron y, y me imagino que ya se habrán puesto a trabajar en Olboy pensando para lo que viene, para lo que sigue. Sí, sí, ya, ya volvimos, estamos de nuevo con los, con los entrenamientos, con, con la puesta a punto, digamos, para, para esperar lo que viene. Así que con muchas ganas y con mucha decisión. Mm. ¿Cuándo es el, el próximo partido? El próximo partido, mira, era este fin de semana, pero bueno, el Colegio Dark, los calculo que la semana que viene estaremos jugando nuevamente, se renueve el torneo de prevención. Se Se pasó una semana. Sí, sí, pasó esta semanita que, bueno, aprovechamos la mayoría para, para meternos en el gimnasio, fortalecer un poco la parte física, que, que, bueno, notamos mucho la diferencia cuando fuimos ahora a jugar este torneo argentino, que, que la parte física es fundamental y, y sirve de mucho. Bueno, y, y que el torneo argentino y la selección de la Pampa, hay que decirlo también, contaba con una buena base de jugadores de Old Boys. Eh, estaba Tony Manera, estaba Vadillo, Salabardo. Sí, sí, estábamos bueno todos los mayores de Old Boys. Faltaba Juan Lara, que por, por temas personales, que, que estaba por ser padre. No pudo viajar, pero si no hubiera estado él también, que fue un jugador clave en la regional. Entonces creo que eso habla también de muy bien de, del trabajo del equipo, del club y... ...y las ganas que tienen estos chicos de, de seguir jugando a este nivel... ...y, y de seguir demostrando que, que están a la altura, digamos. Mm, eh, en cuanto a, a All Boys, eh, viene un buen grupo de, de jugadores jóvenes también, ¿no? Vienen empujando fuerte y se puede ver en el, en el provincial, fundamentalmente. Sí, tal cual. Eh, en todas las categorías All Boys está, está peleando. Eh, bueno, en primera división venimos con un, una buena racha de invicta... ...entonces creo que, que también habla bien del club, de, de la forma de trabajo... Eh, se han sumado entrenadores jóvenes como Juan, Juan Cruz Gavasa, digamos, que le dedican mucho tiempo a esto, entonces creo que es fundamental que, que en un club haya un, haya gente así, con ganas de trabajar, que, que le meta muchas horas y, y eso suma mucho. Bueno, Tony, te pregunto siempre lo mismo, pero como eh, siempre tengo la duda, te lo vuelvo a preguntar. ¿Te quedás en Olboy pensando en el próximo federal? ¿Te quedás en, en, en el club de Santa Rosa? Sí, sí, sí, olvídate, yo acá estoy. Estoy, estoy, estoy, muy, estoy muy cómodo, estoy en mi casa, juego con mis amigos. Eh, Tengo mi trabajo acá, entonces creo que ya estoy en una situación en, en la cual me voy a quedar. Si sumado a eso el Club Boys Bois vuelve a jugar el, el torneo federal, para mí es un plus muy grande y, y haré todo lo posible para, para estar a la altura del torneo. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Te mandamos un, un abrazo grande desde Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y por, y por difundir el deporte. Nuevamente se los digo porque, porque está bueno. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Tony Manera, gran jugador del Club del Boy, la verdad que es uno de, uno de los jugadores destacados que tiene la provincia de La Pampa. Eh, que las...